Teniendo en cuenta que la respuesta educativa a la diversidad requiere de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y flexibles como para permitir al máximo número de alumnado acceder en la medida de sus posibilidades a sus competencias básicas, esta página pretende ser un lugar de encuentro para la reflexión y el debate sobre la teoría y práctica educativas, al tiempo que servir de presentación de recursos que desde la perspectiva integradora de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación Nos permitan ofrecer las máximas oportunidades y ajustar nuestra intervención a los diferentes ritmos y maneras de aprender de nuestros alumnos y alumnas. Bienvenidos a la web personal de José Ramón Vidal.